Y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 447 de la otra oreja. Eh, ¿qué, ¿Qué me decís, Lara? Ya pasamos los 10 años Sí, así es, ya pasamos los 10 años eh, Este programa... Un programa de radio Con pocas palabras Y mucha música Está bien, lleno de subversiones sonoras Un programa musicalmente incorrecto eh, Gracias Lara Nuestro mail Otraoreja.gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja Y hay algunas radios que imitan eh, Y radian esta emisión ...desde la Patagonia rebelde... ...incluyendo una nueva radio... ...entre eh, eh, ...que se suma a, a... la red de radios... Eh, eh, ...que... ...reitero... ...irradian la otra oreja... ...y llegamos hasta los alrededores... ...de Nueva York... ...también rebelde... ...y emitido desde Radio de la Azotea... ...en la locución está Liliana Daunes... Y, Yo soy Lara... Pero no me interrumpas, te, eh, Liliana, Liliana Daunes... En la operación Pablo Gusso. Sí, ya sé, pero decía en la locución Liliana Daunes y Quique Pesoa y también está Lara, ¿no? Sí, ahí está. Hola Edu Neshman. Hola, ¿y vos quién sos? Lara, ¿no? Sí. Bueno. Y... Yo soy Lara. Sí, sí, ya, ya, ya. Sí. Bueno, este y saludamos a Matías de Roldán Con Silva embutidos y chacinados En Roldán, Santa Fe, cerca de, de Rosario Y por supuesto, saludamos a Carlos de Marget La cafetería y lavadero artesanal Con encerado y silicona Dicen que hacen motores, chasis Yo algún día lo haré, ¿eh? Motores, chasis, porque de afuera queda bárbaro Está ahí en Jacinto Peralta Ramos 540, en, aquí en Mar del Plata. Eh, bueno, y. ¿Quién es ese el peticito que está ahí? ¡Hola, abuelo! Hola, hola, ¿y vos quién sos? Riola, Ah, Hola, Riola. Bueno, este, así comenzamos. La otra la oreja. La otra oreja. De, la otra oreja de hoy, perfectamente. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La otra oreja argenta. Y estamos con un invitado muy especial. Eh, ¿Cómo te digo, licenciado, profesor? Eh, sí, un ser humano, digamos. Ajá. Bueno, y ¿sos, eh, sos eh, de la, de la tribu de los redondos? Y soy de varias tribus, ¿no? Eh, uh -huh. Por el momento de, también de la raza humana, pero sí, ricotero, sociólogo, periodista. Ajá. Y fueron la, las tres tribus, digamos, o los tres paradigmas. Por los cuales estoy acá y me invitaste y desde ya te digo gracias, pero esos tre esas tres tribus me, me hicieron hacer el producto que por el cual vamos a hablar un poco en el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Aquí dice mimados y temidos los redondos y la prensa de Darío San Pietro y estamos con el... Él... En, aquí en la radio Bueno, aquí dice que este libro Pretende dar luz a los análisis Sobre la prensa en relación con los fenómenos Musicales de la Argentina contemporánea Lindo libro, ¿eh? Mm tiene olor a nuevo y el olor a nuevo que, es tremendo es uno de los olor, mejores olores que hay sí cuando el olor al libro nuevo es hermoso como el de los discos también cuando uno compraba el disco y leía la, uh -huh. la, la parte de adentro el packaging eso es irremplazable sí sí y después eh, con los cd que uno despega el plástico que lo envuelve, sí, ¿no? Sí, Pero celofán, este... el cachiquito. Uh -huh. Toda una mística que se va perdiendo por la tecnología. Uh -huh. Bueno, y, ¿y qué te llevó a hacer este libro? Porque hace como cuatro años y medio uh -huh. eh, estuviste invitado en La Otra Oreja y empezamos a hablar de, de Los Redondos, uh -huh. Sí, bueno, estuvo un poco relacionado en ese contexto que yo ahí recién me había recibido como sociólogo acá en la Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Mar del Plata y bueno, había hecho una tesis relacionada a lo que en este libro se comenta eh, pero bueno, ahora lo hice ya desde el año pasado que lo terminé de escribir eh, encontré la editorial, que es la editorial de la universidad y lo, lo traduje, digamos, con un lenguaje más divulgativo para que lo pueda leer este, cualquier persona y no quede enclaustrado En el lenguaje académico que, que la academia demanda para, para escribir una tesina de grado Como es la de sociólogo uh -huh. Y bueno, para que salga a la calle, para que la gente lo lea, lo disfrute Y, y nada, que sirva un poco, es o, otros anteojos para ver a los redondos y a la sociedad Y a, nada, hay un poco la conmovisión que nos mueve y nos moviliza para ser para sociedad uh -huh. Bueno, ¿y por qué elegiste Gualicho? como tema em, em, para empezar el, el, el programa musicalmente. Mira, no sé por qué la elegí, pero ahora lo asocio yo, que me encanta el psicoanálisis, Gualicho, yo digo que el indio, como cualquier otro artista, digamos, eh, que, que le gusta a la gente, un ídolo, digamos, es un chamán, que se come el dolor. Y bueno, Gualicho, eh, el indio, nos saca de los Gualichos. Bueno, escuchamos a Gualicho... Patricio Rey, Los Redondos, de Ricota. El Gualicho, o conocido también como Gualichú, o Gualichú con doble B. Suena Gualicho, del disco Último Bondi, en Finisterra, ¿no? Así es. Aquí suena Gualicho, por la otra oreja. compañero Eduardo. Quería sumarme yo también a, a los festejos, a las celebraciones que seguramente estará habiendo por estas horas y la verdad que recontra vale la pena que no solo se celebre en esta hora de programa sino antes y, y después por el esfuerzo que significa, por el valor que tiene además el aporte que se hace a, a la comunicación, a la democracia a la libertad, a la cultura, a la identidad, a, a nuestro desarrollo más integral como comunidades, que, que es la otra oreja. Eh, te queremos reconocer eso. Ya hablo en, en plural porque estoy pensando no solo en mí, sino en las y los compañeros de Radio Comunitaria de la Azotea y también de la audiencia, ¿no? Me, me hago cargo un poco... Como, como oyente, como radio participante de este programa, de, de ese semejante aporte que, con la excusa de estos 10 años, aprovechamos para, para poner en valor. Eh, a disfrutarlo y, y, bueno, y a ponerte al hombro, lo que también creo que es una responsabilidad de, de seguir sosteniéndolo durante muchísimo tiempo más. Aquí va a estar Radio Comunitaria de la Azotea para eso. Un gran abrazo y las las felicitaciones que, que corresponden, más allá de, de que, o por encima de eso, hay un montón de orgullo de compartir este camino y, y de aprender cosas eh, que nos vas aportando semana a semana. Gracias, Javier Germinario. Eh, bueno, la semana pasada han quedado eh, muchos mensajes eh, sin, sin compartir con la con la audiencia, pero, bueno, pasaremos algunos esto y seguimos recibiendo mensajes. Eh, y estamos acá con Darío San Pietro, con Mimados y Temidos. Eh, ¿Por qué esto de los redondos y la prensa? Un gran tema, ¿no? Bueno, yo ya te decía, este, el, uno de los problemas de, de un sociólogo es la objetividad, ¿no?, y... Cuando uno estudia, este, piensa que va, va a ser objetivo en su estudio, pero yo totalmente me vi involucrado eh, en, en una pasión que yo mismo soy ricotero. Fui a ver Los Redondos tres veces y así que, bueno, eh, conozco el fenómeno un poco, no desde, desde la tribuna y la platea, sino desde el campo, desde, desde meter la mano ahí de embarrarme con, con ellos. Así mm. que qué mejor que, que no analizar la prensa, ¿no?, en esta en estos tiempos mediáticos donde es una institución que. Que, que, nada, que está en la subjetividad humana que forma opinión que es un actor importante y bueno, para, para analizar un fenómeno musical empírico como fueron Los Redondos ¿no? su misa y cómo fue evolucionando a través del tiempo en su contacto con la prensa en ese pasaje de, como dice el libro de Mimados, con la prensa especializada de los 80, a Los Temidos con la prensa, la prensa hegemónica de los años 90, porque justamente se masifica el público hay más gente y ahí se forma el quilón ...y la rivalidad entre la policía... ...y los ricoteros... ...entonces ahí... ...la prensa escrita sobre todo... ...es la que yo analizo... ...va a estigmatizar... ...va a decir vándalos... ...ricoteros... ...drogadictos... ...pero va a hablar más sobre el público... ...que sobre, que sobre el fenómeno... Eh, ...cultural y musical de Los Redondos... ...como se hablaba en una primera instancia... ...en los años 80... ...en uh -huh. los 90 se habla... ...de Los Redondos... ...en la sección de policiales... ...¿sí? ...es un hecho mediático... Y eh, periodístico, es eh, la narrativa de, del siglo XX, que es la narrativa policial, ¿no? La, la narrativa de la fuente policial. Y eso habla de, eh, de, de lo que representa una sociedad y lo que representa nada un fenómeno como los redondos y cómo fueron vistos por la prensa, al menos eh, Argentina. Uh -huh. eh, pero vos decís que la policía, ¿no? El, pero la policía responde a intereses. No es la policía. ¿Y por qué la persecución, la, la represión en, en los recitales? Bueno, mira, ahí hay una clave que es, está en el último capítulo y eso es creo que lo más importante de, del libro, eh, más allá de los otros dos que también son redes centrales. Pero en el último hablo de la relación entre la policía, los ricoteros y el Estado, ¿no? Había un organismo que se, que se llamaba la, DIP, la DIPBA, sí. la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Sí, sí, tengo archivos de mi papá, este, los desclasificados, donde eh, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Este, bueno. Desde los 50 hasta el año 1998 funcionó. Y después, a partir de los 2000, se revelan documentos. Entonces, yo analizo esos documentos y analizo cómo investigaban, cómo, esto de lo que decía Foucault, ¿no? vigilar y castigar, cómo eran vigilados ciertos sectores de la juventud. No solamente los ricoteros, que, que eran también eh, ricoteros, roqueros y... Eh, Eh, simpatizantes de fútbol, o sea, barras bravas, no simpatizantes, sino que barras bravas, sino que también perseguían a sectores eh, militantes de la facultad, uh -huh. distintos sectores de la juventud de la época era de los 90, que bueno, eran perseguidos y bueno, en, en ciertos momentos reprimidos y eran disciplinados, ¿no? Ese aparato del Estado eh, culmina en 1998 a tres años antes de que se terminen los redondos así que imagínate vos entonces la relación entre la policía y los ricoteros no entonces ahí entra la prensa para hablar justamente de esa relación y de ese de esa disputa que, que habían en, en ese escenario social que no, en los 90 se desangraba la estructura social este, argentina y latinoamericana, eh, tenía, nada, corría sudor y sangre aún, y bueno, este, los jóvenes, los pibes de barrios desangelados, como dice el indio, como los nombra, uh -huh. eh, van a estar constituidos no solamente como se identifica con su líder, con la banda sino como la sociedad los veía, como la prensa los veía, cómo los nombraba y sino también cómo la policía actuaba sobre ellos reprimiéndolos en un evento musical Escuchamos ahora del disco Luzbelito Los Redondos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota Juguetes Perdidos con la Otra Oreja Querido, qué grande la otra oreja, 10 años ahí acompañando, puño en alto y oreja atenta. Un abrazo grande. Gracias Mariano, Mariano Popeye. Eh, ya hablamos con él, ¿no? Eh, Mariano, que vive en una lanchita, en un barquito. Hermosa aventura. Eh, pero que todavía no vino Mar del Plata. Eh, en lancha se complica, ¿no? Pero en un, la lanchita es chiquita. Pero bueno. Aquí lo estamos esperando. Eh, bueno, eh, estamos acá con Darío San Pietro, autor de Mimados y Temidos, Los Redonditos y La Prensa. Eh, estamos hablando de la policía, ¿no? Uh -huh. y, y del poder. ¿Qué tiene que ver con la producción independiente de Los Redondos y su su no disciplina inicial con las eh, grandes productoras eh, sí, sí, sí tal cual tal cual bueno ahí este es, es lo que dice siempre el indio no eh, eh, ellos llegan tarde a ellos imagínate que eh, en los años 80 ya tienen treinta y pico de años ya llegando casi a los 40, así que ellos vivieron en, en la contracultura sí el mayo francés el hipismo, no Eh, el indio, Sky estuvieron involucrados en, en fenómenos sociopolíticos. Eh, eran militantes, hippies, eh, de izquierda, ¿sí? estaban involucrados, estaban eh, sabían de qué lado de la mecha se encontraban. Siempre fueron personas que pensaron la vida y en esa época se creía que la revolución era posible. Y bueno, nada, estaba el mayor francés, esa época de gestación y de revoluciones. Así que ya tenían un posicionamiento político-ético y bueno... Bueno, nada, eh, era... Pero no era... El indio siempre dice, no es porque... Eh, nada, porque es, somos, este, digamos... Eh, rebeldes y queremos hacer independientes. sino no, porque no nos, no nos no no no queremos que nos manejen el negocio, simplemente. Uh -huh. O sea, queremos ser nosotros los propios dueños de nuestro producto. Y un producto cultural que sea independiente, ¿no? que, que ponga las condiciones propias. Este, Hido, es temido, es ese, es, es este, envidiado, es envidiado uh -huh. y, y no reconocido. Y... Él siempre dice, el indio no, yo no le robo, no le pongo el arma en la cabeza a nadie, no me. No, no utilizo eh, nada, ni la energía física, ni la fuerza material de los obreros, de nadie, para, para tener mi riqueza, sino que yo hago canciones, la gente la compra, y por eso vivo, pero simplemente soy un productor cultural, un, uh -huh. una persona que hace cultura, digamos. Uh -huh. Bueno, este y, y hablando de, de cultura, um, los redondos... Um, Eh, ...bueno, ¿por qué mimados eh, por la prensa? Claro, bueno, bueno, justamente en los 80, digamos... ...la prensa que los analizaba, que le hacía entrevista... ...era la prensa especializada, ¿sí? Una serie de personajes, Ferroso, Rosso, Clayman... Eh, ...estaba Polimeni, estaba hasta Enrique Sims... ...Enrique uh -huh. en Sims, sí, con la revista Cerdos y Peces... ...el Indio escribía en esa revista... Uh -huh. ...así que imagínate, era un periodismo narrativo... ...de otro tipo, ¿no? ...con otro estilo... Con, ...con otra crítica sociocultural... Eh, trata, ...trataban otros temas... ...y eran los mimados de la prensa... ...porque justamente, ¿no?... ...eso que decías vos, Eduardo... ...lo independiente, la vanguardia... ...lo original... ...lo que buscan eh, ser propios... ...lo genuino... ...y lo, lo no transar, digamos, con el mercado... ...eso a la prensa... ...que era también como una comunidad... ...entre amigos, entre una amistad... ...y una complicidad... ...entre periodistas especializados... ...y los redondos... ...entonces, bueno... Eh, este, se le, le hacían las entrevistas y eran los mimados de la prensa. Uh -huh. Pero bueno, eso luego va a desaparecer porque cambia, por esto que decía, se masifica el público y van a ser más vistos con las lupas del periodismo hegemónico y bueno, lo, los diarios y, la, y los medios más notorios y más de alcance nacional van a poner la mirada, pero ya no tanto en la voz del indio y de la negra polio o de Sky, sino que él le la actuación y la conducta de determinado público en los eventos que tenían complicaciones de violencia, enfrentamientos con la policía, así que bueno, ahí van a estar los medios enfocados para vender la mercancía que es la noticia y bueno, de esa manera generar subjetividad, generar poder y bueno, mantener digamos un mensaje de disciplinamiento y de control social. Claro, bueno, y nosotros eh, somos indisciplinados y nos controlan poco, entonces vamos a la tanda. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.